Gracias, Karina, porque ahora estamos con la posibilidad de charlar con Sergio Rodríguez, el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Viedma, respecto, bueno, en principio al turismo religioso y los frutos que está dando en esta temporada de verano. Pero primero los saludo. Rodríguez, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, es así, ¿no? El turismo religioso es una... Pata fuerte si se quiere aquí en la capital renarina que bueno va recibiendo eh, sus frutos decíamos de distintos visitantes de distintos lugares también sí tal cual nosotros desde que comenzamos esta gestión que encabeza el intendente pedro pesati eh, fue un tema que nos, nos pusimos como norte no el tema de trabajar en desarrollo De, del turismo religioso como un como un nuevo producto como un nuevo este eje de trabajo para, la, para, para para nuestra ciudad turística que por supuesto ya tenía ya se venía trabajando en otro tipo de productos o modalidades como sol y playa como el turismo de deportes de viento turismo náutico pero bueno el turismo religioso con el capital que nosotros tenemos era un tema que, que teníamos que desarrollar sí o sí bueno, y además porque sabíamos que se venía la, la, la canonización de Don Sati, ¿no? uh -huh. o sea que en algún momento se iba a dar y estaba cerca así que, bueno, por suerte todo esto se fue desarrollando, se hizo una planificación con el Consejo Federal de Inversiones se vino la, la, la esperada canonización de Don Sati y la verdad que estamos recibiendo eh, mucha gente de muchos lados del país eh, se puede observar en el libro de visitas que tiene la iglesia, uh -huh. hay gente gente que ha pasado de san juan santa fe de, de córdoba de varios lugares que han, pasan para, para visitar este los el mausoleo de, de sanssatti y bueno y los otros días justamente tuvimos una visita de un contingente que, que, que bueno como era uno de los primeros contingentes que venían del valle que quisimos hacerles una, una recepción y, y darles una bienvenida pero bueno eso se va, se va, va, va a ir tornándose digamos que cada, cada vez con más fluidez, porque el tema del turismo religioso lo que tiene es eso, que va es un turismo que atrae mucho contingente de, por ahí de gente mayor, jubilados, este eh, gente que viaja por este pues viajes organizados por mutuales y, y bueno, así que se va a ir dando así. Bien, eh, Rodríguez, y en ese sentido, bueno, se suma a todo el turismo en general que visita la capital rionegrina y que también es producto del trabajo del Envitur, ¿no? Claro, sí, sí, se suma a todo, el, a todo el turismo, a todos los turistas que vienen por dif diferentes motivos y sí, es el, un poco el trabajo que, que está llevando ahora adelante el, el Envitur, que como todos saben es un, un ente nuevo, flamante, que hace dos años recién que está funcionando. Eh, ...apenas dos años y bueno, y hace un año que estamos funcionando, digamos, con fondos propios... ...que eso es también muy importante y nos permite tener la posibilidad eh, de hacer de hacer promoción en los mercados... ...que a nosotros nos interesa captar, el año pasado se hizo una apuesta fuerte a lo que es el mercado del Alto Valle... ...de Río uh -huh. Negro y Neuquén, tuvimos también en Bariloche para captar un poco también ciudades importantes... ...del interior de la provincia y bueno... Obviamente que esto es un proceso que lleva tiempo, que no se van a lograr todos los, los frutos que queremos de un año para el otro, esto hay que instalar, hay que posicionar la marca, pero bueno, hay que empezar en algún momento y, y de a poco se van a ir viendo los resultados. Yo creo que esta temporada hemos tenido una muy buena primera quincena, eh, la segunda quincena pinta muy bien también. Y creo que vamos a cerrar una, una muy buena temporada Que va a estar más o menos como la temporada pasada O quizás un poquito más Esa es la expectativa que tenemos uh -huh. eh, Y bueno, esto es eh, lo que buscamos ¿no? Que el turismo vaya creciendo ¿Y, y el plato fuerte sea en el verano? ¿O intentan que se lleve adelante también a lo largo del año? Sí, hoy por hoy, eh, digamos, el plato fuerte es la temporada de verano Es uh -huh. lo que la, la gente más acude a nuestra ciudad eh, Para disfrutar de las playas Eh, pero bueno, nosotros lo que estamos trabajando es para que eh, la actividad turística se extienda a lo largo de todo el año. No, o sea, por supuesto que va a tener altibajo, no no va a ser eh, por ahí en las vacaciones de invierno no va a ser la misma cantidad de gente que viene en verano, pero la idea es que aprovechemos los fines de semana largo que no, tenemos en Argentina un calendario donde prácticamente todos los meses tenemos un, un fin de semana largo. Eso al turismo le favorece mucho eh, y, por supuesto, todos los periodos vacacionales, tanto el verano como en el invierno, ¿no? con distintas propuestas. Eh, de acuerdo a la estación, por supuesto, van a ir las, las diferentes propuestas que estamos promoviendo. Así que podamos tener en todo el año y, y, y un movimiento turístico más o menos estable. Y ahora vamos a empezar a trabajar poco a poco también y cuando tengamos... Eh, También es importante cuando tengamos inaugurado en, en principio de este año el nuevo centro de convenciones que está llevando adelante el casino, con el hotel, uh -huh. eh, que es para el turismo es una obra muy importante, tanto el, el hotel como el, como el centro de convenciones para con capacidad para casi 500 personas. Vamos a empezar a trabajar también en esa modalidad, de todo lo que es el turismo de reuniones uh -huh. y congresos y demás que es eh, también es una modalidad al igual que el turismo religioso que de alguna manera garantiza una dinámica y un movimiento turístico todo el año prácticamente, ¿no? Bien, Rodríguez, le agradecemos. Gracias a ustedes.